9 y 59 minutos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 han abierto su casa y han encendido el, este dial de la radio Pentealto 107.5 para escuchar la bendita palabra de Dios y tener comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Así entonces este día sea un día maravilloso, lindo. Precioso, está un día brillante Después de lluvia, de frío, de viento Bueno, también nos hace frío hoy en la mañana Un cuarto para las 9 era cero grados en esta mañana De día lunes, lunes 25 de abril Que Dios les bendiga poderosamente Y que sea feliz en este día Que pueda hacer las cosas que usted necesita hacer Que todas esas cosas que han quedado postergadas por la lluvia, por... Por la incomodidad, no es cierto, que hoy día sean factibles y que Dios esté presente, que Dios le bendiga. Luego estaré leyendo para ustedes un salmo lindo, pues. El Salmo 63 dice así: Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos, Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido, pero los que para con destrucción buscaron mi alma caerán en los sitios bajos de la tierra, los destruirán a filo de espada, serán porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Amén. este es un salmo precioso si sí. hay varios veces bueno todos los versículos aquí son relevantes relevantes para el que medita en la palabra de dios para aquellos que buscan buscan el beneficio y el beneplácito de aquel ser maravilloso que hizo todas las cosas el cielo la tierra el mar y la fuente de las aguas y todo lo que en ellos hay él se hizo Para que nosotros gobernásemos. Cuando meditamos en esto. Ah qué bueno. qué maravilloso es tener. Por amigo. Por amigo. Por nuestro escudo y fortaleza. Por nuestra roca fuerte, poderosa. Alta roca de salvación. A Dios mismo. Que sea nuestro amigo. Nuestro compañero. Ah si. Sí, que cosa más linda. Es poder participar el uno con el otro en esta alabanza en esta glorificación en esta en esta en esta eh, maravillosa sensación de amor y de amistad de coinonía cuando estamos en el culto cuando nos congregamos para adorar a dios anoche hacía mucho frío estaba lloviendo pero aún así hermanos y hermanas preciosas Estaban en la iglesia, sí, los cuales los cuales nos alegran mucho en el corazón. Nos dan alegría de poder compartir con cada uno este culto de adoración a Dios y estas bendiciones que Dios nos da. Incluso tuvimos de, de visita una hermana colombiana, a ah, una persona de allá, de, de, de esas tierras eh, que hace calor, Eh, con ese frío estaba con nosotros. Sí, ellos sufren mucho el frío, aclaro. Los que son del trópico, ah, cuando van por lugar así como... ¿Cómo que estuvo anoche aquí o, o en el día en Santiago, en zonas templadas? Uh, para ellos es eh, muy fuerte. Pero esta hermana estuvo con nosotros dándonos su testimonio. Eh, de la salvación que Dios hizo en su vida Ah qué contenta se veía, que alegre Y que con fuerza hablaba de que Dios la ha rescatado Dios la ha salvado Si, sí, de allá, de allá del sufrimiento, de allá de los vicios De allá de esas cosas ocultas y terribles Que solo hacen daño a las personas Pero gracias a Dios, gracias a Dios Si, sí, ahí estaba aquella alma que escuchó la voz de Dios Cuando le dijo ven y sígueme, ah qué lindo es, y nosotros cantando y adorando a Dios y con nuestros testimonios, testificando, sí, con dolores y aflicciones muchas veces en el cuerpo, porque este cuerpo se desgasta, sufre, se quebranta, pero ahí estábamos adorando a Dios, un culto especial, maravilloso que llena el corazón de luz, de alegría, de gozo. Como este día brillante de sol sí Que Dios les bendiga Y vamos a escuchar unos coritos Unos himnos que traje para Todos nuestros radio oyentes Y yo justamente los voy a Atarar también sí. Vamos a recordar algunas de las alabanzas Que han sido de mucha bendición Para nuestros vidas canta junto conmigo Alabaré Alabaré Alabaré a mi Señor sí, Alabaré Alabaré Alabaré a mi Señor cuando dio el número de los redimillos y todos alababan al Señor Unos oraban altres cantaban, pero todos alababan al Señor. Alabaré, alabaré, alabaré. Todas, pueblos, todos alabable Porque han engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, amén Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluya, amén açar Vos en mi alma, vos en mi alma en mi ser, es como río se viva, río se viva, río se en mi ser. Yo tengo vos en mi alma, vos en mi alma, vos en mi alma y en mi ser, es como río se viva, río se agua viva, ríos vivir en mis sueños oso es como río se abatía ir con estos coritos junto con mi amigo también sí estábamos aquí cantando también gritando de alegría gozo que traen estos lindos himnos coritos que cantamos tan efusivamente con todo el cuerpo para el señor palmeando de así moviéndonos de un lado para otro eh, el, el gozo del señor por eso qué lindo es escuchar estos 10 estos himnos estos coritos y en la iglesia participar por eso le convidamos pues que participe con nosotros basta basta de pena de de tristeza basta de tantas cosas que se pasan Pongámonos en la mano del Señor Y ese momento de júbilo, de alegría Y de gozo y contentamiento Perdurarán siempre En nuestros corazones Sin duda, sin duda que nosotros Tenemos esos los dos lados Tristeza y amargura Muchas veces, pero también el gozo La alegría y el contentamiento Que el Señor Jesús Nos da Y luego estaré leyendo una parte De las Sagradas Escrituras Cosa más linda, aleluya ¡Ah, qué lindo! Aquí entonces voy a leer las sagradas escrituras. Voy a leer el misterio. El misterio. Misterio, ¿no es cierto? Una cosa así como que está escondido y que uno quiere saber qué es lo que acontece con ese. El misterio de la piedad. ¿Dónde se registra esto? ¿Esto? ¡Ah, se registra aquí! Pues, en primera de Timoteo primera, primera epístola de San Pablo a Timoteo en el capítulo 3 y voy a leer unos dos versículos antes para que comprenda el misterio de la piedad dice así su nombre 1 Timoteo capítulo 3 versículo 14 Esto te escribo, dice el apóstol Pablo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. que es la iglesia del Dios viviente? Columna y baluarte de la verdad. Aquí viene el versículo maravilloso. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo recibido arriba en gloria escucho verdad escucho bien a ah, este es el misterio de la piedad por eso el apóstol pablo escribía a timoteo Le escribía a timoteo que era un pastor en ese tiempo un pastor sin experiencia que quedó a cargo de la importante iglesia de éfeso así ah, pablo era su padre espiritual y escribe para animarlo y para impartirle instrucciones relativas a temas tan prácticos como la adoración en público, requisitos que deben reunir los funcionarios de la iglesia y enfrentamiento con la enseñanza falsa en la iglesia. Todo eso pues. le instruye del apóstol Pablo a Timoteo a sí respecto de las relaciones religiosas entre los distintos grupos de la iglesia abarcando a las viudas, a los ancianos, a los esclavos y también, no es cierto, le escribe a los falsos maestros La primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo contiene por lo tanto mucha información relativa a los problemas del desarrollo de la iglesia alrededor del año 65 de nuestra era a través de toda la carta se refleja el efecto personal de gran apóstol por su hijo en la fe y en su énfasis en el gran requisito para el misterio de Cristo la piedad pues esto es lo que el apóstol Pablo entonces escribe a Timoteo ¿por qué no se llamó apóstol después de Timoteo? ¿no es cierto? ¿por qué será apóstol? Timoteo quiere decir enviado Eso quiere decir O sea perdón Apóstol quiere decir enviado ¿Y por qué Timoteo no se puso Ese subtítulo o título ¿eh? Apóstol Como mucho hoy día se ponen apóstol Porque Timoteo y el apóstol Pablo Tenían un gran temor de Dios Temor de Dios Que traspasaba Su propio ser, su propio cuerpo, su propia esperanza y su propia mentalidad y su propia cultura Y todo lo que sea propio de hombre humano Por eso no se pusieron ellos mismos el calificativo de apóstol Porque apóstol, solo Cristo Jesús los escogió a 12 Y después el apóstol Pablo dice, y yo Como un abortivo me escogió a mí Aunque no soy digno de ser llamado apóstol Apóstol porque perseguí la iglesia de Dios Ah Ahí está entonces la llave, ¿verdad? ¿Por qué no soy llamado más apóstol? Hoy día hay como 500 apóstol en una pequeña ciudad Todos quieren ser apóstol Ah, que Dios los perdone Por ese título Ah, que es un título inefable De Cristo Jesús a las almas Claro, somos enviados. Entonces diga, soy pastor. O los títulos que, que el apóstol Pablo dice. A unos llamó apóstolos, a otros profetas, a otros los llamó maestros. En fin, eso, ¿por qué no se pone? ¿Por qué no dice yo soy pastor? Y pronto. ¿eh? Algunos dirán, bueno, reverendo tampoco. No. <risa> Reverendo un título humano que nosotros tenemos A través del mundo entero que nos conocen Porque reverenciamos la palabra de Dios Por eso, por eso, reverenciar, de reverenciar Reverendo, sí Y en esto, gracias a Dios, yo me califico Pues yo reverencio la palabra del Señor Y aquí el apóstol Pablo, entonces Más o menos en el año 65 de nuestra era Ah, él escribe esta epístola de, de, de amor, de cariño, de instrucción De cuidado para la iglesia ah, Este requisito es para los ministros de Cristo pues Y sobre todo la piedad ¿Qué lo que es piedad? Porque aquí el versículo 16 dice que indiscutiblemente Grande es el misterio de la piedad el misterio de la piedad Piedad, en la piedad tiene misterio Bueno, claro que sí En esta forma que el apóstol Pablo lo apresenta Piedad quiere decir amor Grande es el misterio del amor de Dios ¿Por qué tiene misterio el amor? Porque no se sabe cómo nació El amor es un sentimiento intrínseco de Dios Dios es amor La piedad, el amor de Dios La misericordia de Dios Se mostró hacia los hombres Que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne Ahí está el misterio de la piedad el misterio es que dios el ser maravillosamente todopoderoso este ser glorioso maravilloso incomparable inefable él se mostró se manifestó en carne cómo es eso ah, porque dios se hizo carne el apóstol juan también nos habla en su carta, cuando nos escribe, nos dice, en el principio era el verbo. El verbo estaba con Dios y el verbo era Dios y el verbo se hizo carne. Justamente, Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en carne. Dios se humanó, se revistió de un cuerpo de carne. ¿Por Dios vino a esta tierra y nació como cual, como cualquier hijo de los hombres, el hijo del hombre. Se revistió de carne para hablarle a los hombres en el lenguaje de los hombres, para compartir el dolor, la alegría, el gozo, el contentamiento y las aflicciones del ser humano, de este hombre de la tierra. Sí, Dios. Por eso indiscutiblemente grande es el misterio. ¿Qué fue que movió el corazón de Dios? ¿Qué fue que movió esta piedad de Dios, este amor de Dios? Para que viniese aquí a la tierra, viniese aquí a hablarle a los hombres, Porque los hombres estaban perdidos en delitos y en pecado Por eso que Jesús mismo le dijo cuando visitó la casa de un hombre, de un fariseo o de un publicano, dijo porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La raza humana estaba perdida, estaba inclinada hacia el mal. Pero Dios en su grande amor no permitió que se perdiera la raza humana que se perdiera el hombre y la mujer, que con tanto amor y dedicación, amor bendito, amor inefable, infinito amor de Dios, fue creado, creado. Y eh, Isaías dice, porque para gloria mía los formé y los hice. Esta es la forma que Dios, este es el misterio de la piedad. Dice que Dios fue manifestado en carne Y justificado en espíritu ¿Por qué justificado en espíritu? Porque él es justo Porque el espíritu es santo Es un espíritu santo, santo, santo Justificado Justificado, hay espíritus inmundos Hay espíritus inmundos Que son los espíritus diabólicos De Satanás el De Satanás el diablo Pero el Espíritu Santo de Dios Es un Espíritu justo, verdadero, limpio, santo Tres veces santo Como dice la Sagrada Escritura Y visto de los ángeles ¿Quién vio a Dios jamás? ¡Ah! Pero este Que se humano lo vieron los ángeles Y clamaron gloria a Dios en las alturas Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad Visto de los ángeles Predicado a los gentiles Ah sí. los, los Los profetas del antiguo testamento Predicaron y anunciaron Que el Cristo El Dios que se iba a humanar Que iba a visitar a su pueblo Iba también a ser predicado a los gentiles Y los gentiles vieron gran luz Proclama Isaías ¿Ah? Predicado los gentiles Ajá. Antiguamente el pueblo de Israel El pueblo hebreo era tan celoso No quería compartir con nadie La bienaventuranza que Dios le dio a Abraham Ellos sí eran hijos de Abraham y nadie más Nadie más tenía la, eh, la, eh, la gratuidad de Dios De que Dios les amara ah, no Ahora este este que se hizo carne es predicado a los gentiles y creído en el mundo sí pues a quien creo yo a cristo jesús y usted en quien cree crea en cristo jesús crea en él porque este es la misterio el misterio de la piedad y recibido arriba en gloria cuando dejó este mundo así ah, sí una nube le llevó aleluya y nosotros y le adoramos a este dios que grande es el misterio de la piedad este es el misterio de la piedad se lo dejo nuevamente la cita bíblica primera de timoteo capítulo 3 versículo 16 e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu visto de los ángeles predicado a los gentiles creído en el mundo y recibido arriba en gloria donde él nos espera también amén gracias jesús con mi alma el corazón 10 yes. no y ahora en este momento de la oración allí con fe al trono de la gracia sí, de Dios señor. oh mi señor Jesús gracias señor porque usted me da esta oportunidad señor me honra señor amado me da la honra de poder yo predicar y hablar de su infinito amor de esta piedad que usted tuvo y tiene para todo ser humano oh Dios mío gracias porque usted señor me aclaró en mi corazón y en mi alma que usted me ama así como ama a aquel o aquella que le busca de corazón y que le y que, y que, y que le clama y ora a usted su oración no decaerá y no caerá por tierra sino que dará fruto su oración como mi oración en esta mañana bendiga nuestros radios oyentes aquellos que Señor diariamente. Oh, esta su primera vez o, o que han estado en la, en la audiencia en este en esta mañana con esa bendición de lo alto. Ah, querillo, qué lindo es tener esta bendición. Gracias, amado Dios. Pido la bendición, Señor, sobre cada uno de nuestros amigos y nuestros hermanos la bendición del cielo en sanidad en bienestar y en el alma en el nombre de jesús amén y amén señor jesús entonces estimados amigos oyentes le convido a así ah, nuestra iglesia iglesia apostólica unicista de chile calle josé victorino lastarria número 630 Segundo sector, población Pedro Aguirre Cerda Estaremos con los brazos abiertos Y con mucha esperanza De verle y compartir con ustedes Estas gratas y maravillosas Bendiciones de Dios De su palabra La unción de Dios en nuestras vidas Si, sí, mañana si Dios permite Estaremos en este lugar Nuevamente en su programa Manantial de Fe En la radio Puente Alto 107.5 De 10 a 10 y media De la mañana que el Señor Jesús le bendiga en mi deseo, este pastor, el reverendo Moisés Salvear, sí, desea que tenga un buen día con la bendición de Dios. Amén.